Sí, mañana, como venimos haciendo desde hace unos cuantos años ya,、eh, las los, les invitamos a todos a encontrarnos acá en la Casona.、Eh, muy especialmente, invitamos a los jóvenes, a los estudiantes, a aquellos y aquellas que、eh, se reconozcan en. En esta maravilla que es la de pensarnos que tenemos、eh, sueños por delante, cosas por construir, acuerdos por, por、eh, consensuar con otros y con otras, que tenemos ganas de que la escuela a la que vamos esté mejor de lo que está, que el centro de estudiantes, si está funcionando, bueno, tenga mucho por hacer y tenga apoyo y podamos construirlo juntos y juntas.、Eh, si no está, que podamos、eh, levantarlo y ponerlo en funcionamiento.、Eh, Eh, si sentimos que nuestra voz es escuchada, bueno, pensar juntos qué tenemos para decir. Si sentimos que nuestra voz no está teniendo un lugar de relevancia, bueno, organizarnos y ver cómo podemos hacer para que se escuchen nuestras demandas, nuestras ideas, nuestras intenciones. Todo eso que tiene que ver con la vida estudiantil, que tiene que ver con nuestros derechos, que es una palabra que por ahí en estos tiempos a veces suena como un cuco, pero que no lo es, que es ni más ni menos que esto que vamos reconociendo en nuestras vidas cotidianas. Como cosas que necesitamos todas y todas para vivir todos los días un poquito mejor, con más dignidad. Y bueno, y eso también sucede en la etapa de ser estudiantes o,、eh, y de ser jóvenes. Entonces, si bien nosotros, los compañeros y compañeras de la Asociación de Familiares, hace muchos años que estudiamos en la escuela secundaria, hace muchos años que transitamos la juventud,、eh, aprendimos de nuestra historia que hay. Hechos históricos que nos han dejado marcados como ejemplos de cosas que queremos que sigan creciendo en nuestra.、Eh ciudadanía, En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida comunitaria y otras que queremos que no pasen nunca más. Y por eso recordamos, por eso aprendemos de nuestras vivencias, de lo que nos pasó y queremos construir en el presente cosas que nos dejen una semillita plantada para que el futuro sea mejor. Entonces, mañana a las seis de la tarde nos encontramos acá en la Casona. Todas, todos y todes, a empezar a pensar la jornada del Día de los Derechos Estudiantiles, que así se llama, que se conmemora los 16 de septiembre en memoria a、eh, la vida y militancia de jóvenes estudiantes que allá por 1976、eh, fueron. Secuestrados y desaparecidos, desaparecidas、eh, por la dictadura cívico-militar-eclesiástica de esa época, en un plan de exterminio horrible que lo que quiso fue silenciar y, y diezmar, asesinar, quitar del camino、eh, estas juventudes que estaban construyendo este mundo más justo para todos y para todas, y que por suerte estos. Casi cuarenta、eh, y pico de años de democracia nos cuentan que no pudieron lograrlo, ¿no? porque seguimos viendo muchas y muchos que. Que se organizan, que se juntan, que piensan、eh, cómo construir esta, esta realidad que tienen, que a veces es adversa, pero que quieren transformarla en algo mejor y para todos y todas. Con la participación también de distintos sectores sociales, como bien decís, con las actividades no solamente del 6 de septiembre, sino que también con l a del 24 de marzo, que por ahí también viene y hace lugar a los compañeros de las universidades, los compañeros de los centros de estudiantes también, de por qué no los, los colegios、eh, secundarios. ¿Cómo ven i e n ustedes y cómo ven la participación también de, lo, de los? Chicos, bueno, en todas las actividades que hemos venido haciendo en el transcurso de estos 15 años que la asociación lleva de vida y que venimos compartiendo con la comunidad, siempre, siempre, siempre ha sido saldo a favor, siempre ha sido construyendo colectivamente, y por supuesto que la presencia de las. Y los jóvenes estudiantes de universidades es más que necesaria porque, bueno, son quienes hace unos años estaban en la secundaria y también se acercaron a estas jornadas y ahora siguen haciéndolo como,、eh, como hermanos mayores, ¿no? Acompañando desde la experiencia y acompañando con propuestas、eh, puntuales, porque además estos derechos que en la efeméride d e s d el 16 se conmemoran como Día de los Derechos de Estudiantes Secundarios son los mismos derechos que tienen los estudiantes universitarios y las estudiantes universitarias, son los mismos derechos. Derechos que, si los a i l a m o s finito, tenemos los trabajadores y trabajadoras,、eh, tenemos los jubilados y jubiladas. Bueno, son los derechos que hacen a los derechos de nuestra vida ciudadana en democracia. Entonces, mañana invitamos a la primera reunión organizativa de cara al próximo 16 de septiembre. A toda la comunidad y, muy especialmente, a las juventudes. Y estudiantes. g n o gracias. a ustedes por estar y bueno, y siempre invitados a, a compartir, a construir juntos. Así que seguramente este 16 también Radio Encuentro y en TV estará poniendo su granito de arena que ya a esta altura de la vida es una montaña.